A ver, vamos a empezar. Bueno, estamos aquí con el señor Echenique, casi el alma máter de estas eh, jornadas. Eh, un hombre, uno, uno de los alma mater. <risa> un hombre que está en cien mil sitios a la vez y encima siempre está sonriendo. Tiene muy buen humor, como estábamos el otro día y me convirtió. Me confundió con el escolta de Hoffman, lo cual me permitió... De no, de De Shea exactamente, ¿no? <risa> pero pero claro. es que luego me tiene toda la tarde... Me cuesta que me con Hoffman. Hoffman, eso sí. <risa> Increíble, ¿no? ¿Qué tal? En primer lugar, ¿cómo van las jornadas? ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Yo creo que muy bien, hombre. ¿no? Siempre hay pequeños problemas de que si el protocolo, que si uno llega tarde, que si la han sentado, pero... Uh -huh. pero Yo creo que esto es... Yo suelo decir que si uno va a una estación de esquí y todo le sale mal, pero hay un tiempo espléndido en la montaña, todo le parece bien. Uh -huh. Si todo está bien organizado y el tiempo de la montaña está lloviendo, pues ya nada le parece bien. Entonces, estas jornadas, como el núcleo de las jornadas, es la ciencia por la mañana, que están los mejores del mundo en nuestros campos, y la tarde, la divulgación, y luego los encuentros, pues van de maravilla, porque con las charlas que tenemos ya todo está bien, ¿no? Sí. Entonces It's yo, el, lo que me refiero es lo de llover, es todo el trabajo, la organización... Pues cuando uno ve el resultado, pues ya le parece un poco. Nosotros en la página web, eh, cuando anunciamos lo del de Passion for Knowledge, hablábamos de la mayor concentración de premios Nobel en toda la historia de España. Hay 10 premios Nobel. Eso no lo sé. Pero... Sí, lo hemos consultado pero y no habían estado... Pero eso es lo que decía, que no luego importa, no sales importa. al patio y ves al señor Len hablando con los estudiantes y pero tal. No importa, porque el premio Nobel es ahí, son, todos los premios Nobel ahí, son grandes contribuciones, pero hay otros muchos... ...que hay otros muchos... ...que han hecho contribuciones equivalentes... ...por ejemplo Ignacio Cirac... ...y otros muchos... ...otros muchos que están en la mañana... ...el congreso de la mañana... ...hay gente... ...vete a saber... ...en el futuro... ...y entonces... ...lo que lo que está es... ...comunicándose... ...ciencia de vanguardia... ...por los que han tenido la pasión de hacerla... ...y la tienen para comunicar... ...y eso... ...lleva a producir cantera... ...lleva a producir mayor apoyo social... ...y lleva a producir... ...mayor apoyo de las empresas... ...a la investigación básica, o sea, en realidad... Eh, ...no nos podía haber salido mejor, sí, creo. Sí, sí, sí. Eh, también nos ha llamado mucho la atención... ...que sea un instituto de física el que haga... aunque ...ayer lo hablabas, ¿no?, que la multidisciplinariedad de, de todo esto... ...pero que sea un instituto de física el que haga un evento tan cultural... ...con músicos, con bueno, poetas, con muchos químicos... Yo creo si que si se fija, la, los, los en general... Hoy la ciencia es muy interdisciplinar, pero esa interdisciplinaridad no se fundamenta en un hombre de renacimiento que llegue a todo, porque eso es imposible, ya ni siquiera en física de mi pequeñísimo campo. Se, el, se fundamenta en la colaboración de equipos que son que saben hablar el lenguaje del otro uh -huh. y entender el lenguaje del otro. yo Por eso a mí me gusta más hablar de equipos del renacimiento y los físicos, de, en vez de hombres de nacimiento, equipos renacentistas, ¿no? Entonces, a mí me parece que los físicos siempre han tenido la concepción muy clara de que la ciencia es parte de la cultura, los físicos y todos los demás. Uh -huh. Y además, como nuestro lenguaje, eh, intentamos entender el lenguaje de otros, hemos hecho precisamente un festival de conocimiento, ni siquiera de ciencia, y mucho menos de física. Pues, eh... Un placer, además bueno, lo estamos pasando bien, es el segundo día y creo que esto va a ir a no mejor. Sí, además nos acabamos un poco agotados, sí, usted que... y yo. Pero pasándolo bien. Muy bien, muchas el gracias.